verás que hay un joven con aspecto de malandro fumando eh posiblemente eh en Arguante del verde Oye que viene siendo el boss Bienvenidos a Clasificación C Se can el perro de la C Las enemigas se la pasan hablando eso va a ser siempre Por mi pinta de malandro Ay pos que le hace Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policia afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida Maxo, cantando Maxo subeme la voz Que llevo el voz de la casa de empeño Salud por todo aquel que vive y lucha por su sueño Prende el toque y en la chora 16 sin ser A menos que lo pidas, sé pequeño porque yo prefiero ser delincuente por fumar mota A un rata vendido, abusador como los chotas desde chico Mantengo guerra contra los huicos y aún así me paran na más pa' pedirme discos La verga de Jalisco, el que influye con sus temas El perro de los views, el señor agenda llena Me dan pena ajena, tiran yema de mis temas Y yo tatema y tatema en el Atenas con sus nenas Porque siguen diciendo que pueden hacerlo mejor pero siguen en off Si eso fue con el sueño de muchos, espera que Y luego tírala a la red Que oh, estaba pegando no, sola Mientras la siguen sonando sí, Las sí, enemigas sonando. se la pasan hablando, hablando. Que la policía afuera me anda buscando Fue mi pinta de malandro Cuando vivo la vida carlando Mientras canta. la siguen sonando, sí, siguen, sonando, siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Se la pasan hablando, hablando. Que la policia afuera me anda buscando ¿Por, por mi pinta de malandro Cuando yo vivo Porque la vida yo cantando Yo quiero ser rico Pa' vivir tranquilo como un pobre Me explico chingándole Y no sacando el cobre Les molesta que cobre Yo cobro lo que valgo Y solo me mantengo Cuando tengo pedido algo, el CD pasado pesado puse número uno en metas digitales y me siguen mirando en la cancha rolando la chora con mis anormales, yo, seré sospechoso solo por andar a rapa uh -huh. y el señor presidente debería ser lo que el papa, a mi nada se me escapa cuando rimo la verdad, ni lírica no es violenta, violenta es la realidad, sin piedad pa' todo aquel que un día adulto de este vato, se dieron cuenta al rato que tenía un talento nato, guatos vinieron de ratón a querer comprar. De la risa y me limpie con su contrato De rato que tengo chingo de cosas que hacer Como poner en la calle clasificación Mi rola sí, sí. siguen, sí, siguen, siguen, siguen, siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando, hablando Que la policía afuera me anda buscando me Por mi pinta de malandro Cuando vivo la vida cantando Mi rola siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando can Muy berraco, muy berraco, Don Perrrrito de la C, Echo del Lab, Maxo el DJ, la M y la T, Latinos represent, una muestra mas de que, nosotros no decimos las cosas, las hacemos total, al hacerlas se dicen solas.